Un programa que, como todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, eh, está aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, dedicado al Tecno Underground y a los sonidos oscuros y más eh, electrónico. de hoy vamos a, a dedicar bastante espacio a eh, un país que y ahora puntero en esto del tecno, sobre todo por eh, un uno de Electronics, un sello que eh, está pulsando fuerte en el panorama europeo del tecno y que tiene un sonido muy particular, eh, muy oscuro. de un tecno muy hipnótico, muy ambiental eh, un techno que tiene muchas influencias de otros estilos de música en, en principio muy extremados del tecno como puede ser el black metal o sonidos así eh, del, que vienen un poco del, del metal más extremo pero que en realidad están bastante cerca de esta gente que hace tecno en Suecia Y como podéis comprobar, el tono que utilizan ya es bastante, no bastante similar, pero sí que tiene una relación importante. Eh, vamos a, a poner el, el primer disco que lle, un disco que tenemos aquí en vinilo, precisamente de Evig Mortar, un sueco que además de grabar con Nodder Electronics, graba él mismo en su propio sello, un sello que tiene nada más que para editarse él. Y eh, falla así si un techno. y muy hipnótico pero a la vez suave y con melodías planeadoras a lo largo del, del tema eh, yo creo que ideal para estos días como hoy tristes lúgubres y oscuros y vamos a poner el tercer disco de su de su sello que como digo ye, un sello que tiene más que Paditas él y el tema Parusi este era Evig Morker, un sueco de Estocolmo que, como veis, hay un techno muy preciosista con mucha textura acuática sobre un loop que se repite, pero que a la vez va variando eh, mínimamente y que, bueno, es, tiene un sonido muy característico y que se emparenta bastante con el resto de productores suecos que... que gira un poco alrededor de Noder Electronics, el sello este eh, capitaneado por Adular Rasin y Barg. Vamos con otro productor sueco, también eh, bastante habitual de este sello, aunque este tema que vamos a poner eh, está grabado en, en semántica, que es el sello de Sbreka, eh, un productor de aquí del Estado Español. Eh, se trata de Acronym, Acronym y otro casi coetáneo de Adulassin y también muy influenciado por el black metal atmosférico de Mygen y Burson, aunque a veces tampoco llegue algo que se vea palpablemente en los temas que producen. Vamos a poner este disco, como digo, un doble EP eh, grabado este año en Semantican Records. que se llama Entangled in Vines y el tema que lo abre eh, tiene por nombre Descending. Este a Cronin, como veis eh, eh, y una música donde pon un poco todos los instrumentos eh, en la distancia, no hay nada así excesivamente presente que te pegue en la cara y está eh, todo como muy, muy lejos sin embargo crea así un ambiente oscuro y, y tenue también hay que decir que este tecno que asiste está esta gente bueno, ya desde hay muchos años, pero esta década principalmente la gente ya empieza a escuchar techno en casa, una costumbre que antes no existía. O no sea, sé, a finales de los 90 quién podía escuchar esta música en casa, tampoco se conocía, no se sabía realmente quién eran los productores, lo conocían nada más que los DJs, circulaban igual algunas cintas de sesiones, pero no se escuchaban los temas en casa a no ser que fueras DJ. y los escucharas compraras el disco para pincharlo los gustos pues ahora cambiaron mucho y el techno que se fae pues también y este techno se puede escuchar en... no hace falta estar de fiesta para escucharlo vamos y un techno que ye... que va muy bien para leer o para estar tranquilamente en casa no hace falta sin embargo también en... con un son... con un sonido y un volumen Eh, en tipo fiesta resulta también brutal, y precisamente son estos que estoy poniendo ¿no? de estos suecos productores de que giren alrededor de Nord Electronics los que son un poco vanguardia de este sonido. Como decía, los, los que capitanean el sello Nord Electronics son Barg y Abdullah Racine, eh, ninguno de estos nombres y el real de ellos. Y tienen un proyecto en común, o lo tenían, porque ya tiempo que no saquen nada, que se llama ULBEZNAR. ULBEZNAR sacó dos grabaciones, un casete un y, un, y un LP. Este que vamos a poner ya del 2014. Se llama 1520 y vamos a poner así un tema bastante repetitivo y hipnótico que se llama De 92 VITA STEANA. estos eran Barg y Abdullah Rashin, como veis, en un tema repetitivo, hipnótico eh, grabado en directo también y bueno, de este disco que se llamaba mil, eh, 1512 que por cierto la portada es una, es una pintura así medieval que cualquiera diría que es de un grupo de black metal en vez de, de un grupo eh, de techno. Seguimos con Tecno sueco, de este palo un poco, pero buceando un poco más en el underground, porque bueno, no hay que sea muy conocido, no de Electronics, aquí en el Estado español, pero lo que lleva en el resto de Europa es un poco el sello de moda, entre comillas, de, del Tecno. Ahora mismo, todo lo que saca, vamos, lo agota en 3Ds. Este que vamos a poner se llama Harsted, Como digo, hay bastante más underground eh, y es hueco de, de un pueblo que se llama eh, Orobro. Orebro, perdón, y bueno, tiene varias grabaciones en casi todos en cinta. Eh, a, lo que vos, a los que os podáis sorprender de que se grabe en cinta y un poco también por eso, porque el tecno ya no está solo para ser pinchado en la fiesta sino que también para ser escuchado en casa entonces aunque la cinta no se pueda pinchar, en teoría eh, sí que se puede sí que se pone en casa y se escucha este Harsted tiene varios tintes en tres creo en el sello Undermolnet que es un sello también sueco eh, que graba en casete y hacen este hace un techno así también Muy parecido a los de Nodder Electronics, hipnótico, con eh, pasajes así muy profundos, con reverberaciones también ahí muy, muy grandes. Y bueno, vamos a poner un tema para que lo escuchéis que se llama Alliteration. sueco que graba en esta cinta con el sello UNDERMOLLET. Eh, una cinta que comparte con otros otro sueco también, eh, de pseudónimo KAF, K-U-F, que está también destacando ahora en el panorama tecno sueco. Eh, va por el estilo un poco eh, este también de de todos estos de Noel Electronics o del mismo Heartset. Y vamos a ponerlo en un en, una, en un tema, no el de esta cinta, sino en un recopilatorio de Floodos Recordings que sale con una canción llamada Amet, también muy nótica que sobre una línea muy repetitiva va construyendo un poco panoramas y, y paisajes. Ahí va, CAF. mit. era CAF eh, un productor sueco que como veis antes os comentaba que iba construyendo paisajes y panoramas pues no la verdad y es que en este tema eh, constru eh, está construido con percusiones superpuestas y a través de ellas como construye vamos toda la dinámica del tema eh, Del mismo sello que poníamos antes a Harsted y la cinta que compartía con CAF también, son Of War Colonies, otro dúo sueco, eh, con un tecno también hipnótico y ambiental. Eh, of world Colonies, la, el, este nombre hace referencia a, a la película de Blood Runner. Y bueno, también los portales del de estintes en este caso parecen más de un disco de. de producciones de black metal o de death metal que de, que de siente que se dedica al tecno, pero bueno en Suecia al parecer la influencia de estos estilos tuvo mucha impronta y casi todos los que están haciendo música tecno eh, más underground y más profundamente oscura eh, tienen por eh, esta iconografía. Eh, vamos a poner de la cinta que grabaron este año, la última, con Under Molnet, eh, un tema que se llama, que es bastante impronunciable porque estos ponen todos los nombres en sueco, y es algo así como Under Nibolak Himlar. con Suecia, aunque no con este tipo de techno, vamos a poner a Norin. Norin, en realidad es Hans Norrif, un componente del grupo sueco Last for You, y que con este seudónimo de Norin hace vaya así un techno ambiental y también muy experimental y con, con influencias industriales. Eh, no hay exactamente techno todos los temas que hace. pero bueno tiene un pulso ahí bastante tecnófilo eh, grabó con post isolation un, un sello ahí que graba músicas un poco oscuras y eh, no exactamente tecno tampoco es, tiene mucho de ambiente y de industrial eh, grabó este último ep que se llama reflecterar y que Completa un año muy prolífico para él, que grabó ya cuatro discos. Eh, de, este, de este IP, que sí que es bastante rítmico, vamos a poner el tema OJ Hater". Norin como veis una producción bastante más trabajada y complicada de lo que habíamos puesto hasta ahora. Norin también sacó un disco, un, un LP con Other Electronics para un mes y otro los, de los de las referencias, de la, más que del Tecno, ya de la electrónica en Suecia. Eh, vamos ahora a pasar eh, al continente europeo más central se trata de los franceses polar inercia un grupo una entidad porque es varía a veces son dos a veces y uno y tampoco quieren dar a conocer los dos nombres se formaron en el 2010 y además de una música excelente faen, Fabriquen Eh, Vídeos, textos y pinturas y demás, así a un nivel eh, artístico, entre comillas. <ríe> Estos, es por la inercia, también eh, hacen un tecno hipnótico del que ya hizo algún remix a Dular Rasin y suelen eh, tocar en directo. Hacen pocos DJ sets, aunque alguno hay, pero vamos, suelen. hacer sus actuaciones en directo. Vamos a poner una canción que y un poco bastante representativa de lo que de cómo sueren, se llama Sonic Outlaws, que venía en una recopilación y como el nombre dice eh, los forajidos sónicos. una referencia eh, importantísima en el tecno enótico europeo que se está haciendo a un año y de Francia pasamos a Berlín a un productor residente allí aunque creo que ye inglés es el segundo disco que graba con el sello Avian el sello este de Shiftes que está también de residente en Berlín Se llama Love, Labor, Loss, algo así como amor, trabajo y pérdida, y es un productor muy con, produc con estructuras muy intrincadas, capas ahí muy complejas y bueno, una música muy bien producida. Eh, vamos a poner el tema Feral Calling. El salvaje de Pris Feral Calling eh, es un techno como veis muy muy ambiental y a la vez bastante complicado, pero yo creo que se deja muy bien escuchar. Vamos que se puede estar en casa leyendo un libro y escuchando esta música sin que te perturbe la lectura para nada. Y vamos ahora a iniciar. Eh, una sección que creo que eh, continuaremos en todos los programas dedicada a temas antiguos ya un poco posiblemente que se pudieran considerar clásicos eh, supongo que eh, como veo, se puede comprobar a, en este programa el tecno sufrió unos cambios muy importantes sobre todo en los últimos años y un poco bueno recordar lo que se hacía y, y cómo se hacía. Y, y a la vez yo creo que hay bastante gente que pueda escucharnos, que yo os pueda prestar escuchar estos clásicos, este sonido de la, era, la época dorada del, de, esta, de esta música. Eh, vamos a empezar con precisamente con un sueco, se llama Samuel E. Session, Yo la verdad lo conocí por una una sesión de 10 mils en donde miré el tracklist y salía un tema de este que bueno este es un productor que sigue haciendo haciendo temas eh, todavía guaño lo que pasa es que bueno y un estilo que a mí particularmente no me interesa mucho aunque lo que hacía en antes sí que me presta y algo así como un tribal techno un techno muy con ritmos muy tribales y vamos a poner precisamente un EP que se llama, que tituló Centráfrica en el año 2000 y el, vamos a poner el tema que es el tercero, Centráfrica parte 3 <música> entre africanos y brasileños, estos que componía Samuel L. Session en su EP Centráfrica y en la mayoría de los EPs que grababa por aquella época, finales de los 90, eh, principios del 2000. Vamos con una cosa más clásica todavía, se trata de eh, uno de los... Temas del comienzo del tecno en, en Alemania, pues, y más concretamente en Berlín. El tema es Der Klander Family, y los autores son Three Face y Dr. Mote, son dos pioneros también del tecno en Alemania. Es también este, este tema, el título de un libro que salió ahora eh, de la historia del tecno en Berlín, de sus comienzos, la caída del muro todas las el movimiento que había, las ocupaciones los primeros clubs y bueno, está bastante bien el, el libro, por si lo queréis pillar, está editado por Alpha Decay y la verdad que está muy entretenido y y es bastante fiel a lo que pasó, tampoco se in inventan historias, ni intentan hacer ningún re retrato sociopolítico que no corresponde a la realidad. Yo creo que es bastante fiel y bastante honesto el libro. El tema este de de Two-Face y de Dos tiene una historia porque lo estaban pinchando. Bueno, era un tema que ya tuvo éxito antes de ser publicado porque lo hicieron correr por los DJs del momento y a todo el mundo le molaba mucho y todo el mundo lo ponía. Y una vez estaba Derrick May el prócer del Tecno de Detroit en el Tresor y oyó este tema y preguntó quién lo había hecho y bueno, se presentó el Three-Face diciendo que había sido él y le pasó el disco y a los meses pues apareció publicado en el sello de Derrick May sin consultar nada, sin decir nada y vendió miles de, de discos y dejó también alucinados a todo el mundo en Detroit, así que como veis eh, eran... Era también un mundo de, de bastante de bastante desaprovechateguis. <ríe> eh, como bueno como digo, este tema es fundamental en el tecno alemán, el tecno de Berlín, el tecno más duro de aquella época, un movimiento que se diferenciaba un poco del de Inglaterra porque iba más a la, a la raíz del sonido y ahí va, Der clan Der Family. se publicó este tema, todo el mundo pensaba que venía de Detroit y fue un poco el, el primer eh, tema de cierto éxito de tecno alemán, que rompió un poco los esquemas y que se escuchó en, en todo el mundo y se pinchó en todo el mundo eh, quizás en Berlín fuera el sitio donde más conectaba el toda la experiencia punk con con el tecno la nueva música electrónica y salieron también productores como thomas geman que empezó en los 80 así con música ebm y cuando empezó el tecno eh, empezó a, a producir en este estilo con un alias llamado drax Eh, un tema que tuvo mucho éxito que grabó en el 93 se llamaba Fosfere. Tema que, de Shuru que reventaba las pistes de baile de principios de los 90. Y este mismo tema... hace eh, un año o así, eh, remezclaron los dos productores eh, actuales ingleses con un sonido bastante peculiar. Se llaman Perk y Truss. Eh, son dos productores que, como digo... Eh, son representan un poco el sonido con ciertas influencias industriales que se falla ahora en Inglaterra y bueno el tema es este fosfén pero en un remix que como veis es muy diferente original y terminamos o casi terminamos con Ruma and progression dos productores una pareja de productores ingleses también que graben con blueprint el sello donde está Regis y James Raskin y un poco el sonido este de Birmingham que todavía planea sobre este sello eh, acaban de sacar un, un EP y en, este, en Blueprint, como digo, y vamos con el tema Candiz Terminamos el programa de hoy con Roma and Progression, los dos productores del sello Blueprint. El próximo domingo estaremos, como hoy, a las nueve de la noche, aquí en el 105 de la FM en Radio Crash, en Sexta Trónica, el programa que hay en esta radio dedicado al tecno y a los sonidos oscuros del underground ritmo.